En Radio Juan Gómez Villas llegó el momento de escuchar el magazine cultural y musical de nuestra emisora Comparte las opiniones y comentarios de Héctor Muñoz y Rocío Novoa A continuación en x -Rock. ¿Qué tal gente que nos escucha al otro lado de sus computadores precisamente? Espero que alguna vez llegue a esto FM Pero mientras nos puedes contar en podcast.cl Y principalmente si lo estás escuchando hasta ahora En Radio JGM Soy Héctor Muñoz Una mitad de ECRO Acá al lado tengo a la otra mitad pues Mi compañera de la radio en La vida O sea, eso se lo dejo a la imaginación de ustedes Rocío Novoa bueno, ustedes. Muy buenas tardes, muy buenos días Muy buenas noches, gracias Héctor por la presentación Bienvenidos a un nuevo episodio de ECRO El día de hoy por Radio Juan Gómez Millas en www.radiojtgm.chile.cl y también por la gente que nos está escuchando en podcaster.cl, la plataforma de podcast más importante de nuestro país. Por el día de hoy tenemos hartas cositas en el programa, ¿sí o no, querido sí. Eco. Así es, vamos a estar comenzando un tema muy contingente. Está Ahora tenemos un par de noticias y nuestra infaltable cartelera. ¿Dónde, cuándo y a cómo? Eso es lo que tenemos hoy día, entonces. ¿Cómo está hoy la Semana de Q? Bien, ha estado bastante atareada, algunas cosas relacionadas con la contingencia también. Claro, la contingencia de esta semana y el tema de esta semana va a ser justamente la no venida de ICICI. Sí, ya está casi zanjado todo, y se no estaría viniendo porque no hay Estadio Nacional. No hay Estadio Nacional disponible y pensar que Arturo Alessandri Palma cuando impulsó el proyecto Estadio Nacional... dijo que no solamente iba a ser una plataforma para espectáculos deportivos, sino que también eventos culturales. Sé que en esa información de verdad que en las bases mismas del proyecto del Estadio Nacional figura para eso, así que a todos los retrógrados que digan, que no el Estadio para el fútbol", eh, pasa el fútbol. No, no solamente eh, para fútbol. Pero no solamente y si dice su y del Estadio Nacional y todas esas cosas han hecho noticias, fíjate. También ha hecho noticia Eh, ¿Qué he hecho noticia? <risas> ah, eh, ¿Sabías que el rock argentino puede ser fascista? ¿Alguien dijo eso? Al menos lo que dijo Goyo Galde, que es el líder de Caramelo Santo, sí. a un diario allá llamado Los Andes. Al diario Los Andes, sí. ¿Será ¿sí? El diario de, de Mendoza. ¿Sabes qué? No sé. Habría que eh, ver su punto de vista y no creo. Yo creo que al decir que algo es fascista está diciendo el doble de fascista. Sí. Y ahora tenemos... Sí, que...? En vista, revisando todas las pautas y todos los programas Y todos los programas que han revisado ustedes Fiel audiencia eh, Que se han fijado que siempre tenemos una, una noticia de los Beatles La noticia viral de la semana Eso, ¿sabes que Paul está chato de ser Paul? <risa> ¿Ya? Porque Macán dice que deja de que no tuvo vida Vida privada Por culpa de los Four. Bueno, en todo caso, o sea, imagínate lo difícil que es ser eh, miembro de la banda más famosa y más querida y más increíble del mundo. Apagamos la tele y nos fuimos a ver un show. ¿Y por qué nos fuimos a este show de Damos Suzuki? ¿Ah? <risa> o sea, pasamos de la tele a un show muy, muy, muy extravagante de un... Yo no, diría, un... Yo no diría que es tan extravagante, yo después les voy a contar... Pero encuentro que esto de Damos Suzuki como que lleva la música a otro extremo, lleva la música ah. a otra a otra definición, a otra forma de hacer música, la, la música no solamente formando canción, ¿cachai? Ya, pero eso vamos a hablar después Pero, ya, sí, me ya. guardo, me guardo, me guardo ya, Le puedo adelantar que en Cartelera tenemos tanto visitas internacionales, que igual hay bastante esta semana, como nacionales que siempre van a haber Claro, la gente tiene que vivir de la música, se supone Vamos a tener por ejemplo visitas internacionales. A Jimena Sariñana, a De Cooks, a Brett Anderson, Pedro Asnari y también a Señor Faraón. Y representando a Chile, Javier Barría, Perroski, Angelo Piratín, Las Caladeras Errantes y Fader que Oh, qué vergüenza. <risa> Mejor pasamos con la música, ¿ya? Mejor vámonos con la música. Tú sabes que mmm, yo te he contado mucho de esta canción. ¿Qué cosa? De una canción que sale mmm, al final de cada show de Iron Maiden. Ah, sí. una canción que me da mucha risa Es muy linda la canción Sí Muy linda y chistosa Sí Esa combinación es adorable, ¿no? Sí Entonces escuchan a Moisty Python Con Always look on the bright side of your life Aquí En Ek Some things in life are bad They can really make you mad Other things just make you swear and curse When you're chewing on life's gristle That grumble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 It's available Always in the foyer right Someone that's got a live as well, you know Alright, it's a lot Let's get this place up He chose his man from three weeks you think plays for this, club? He'll right never make that money back, you know I told him I said to him Bernie, I said, they'll never make that money back Escuchamos recién Always Look on the Bright Side of Life con Monty Python. El cierre de cada show de Iron Maiden. ¿Qué ¿Iron Maiden se nos viene en el programa, por cierto? Puedo sí. Adelantar a petición de nuestra Luz María. Para ti con mucho la cariño, amor y respeto. <risa> para ti por haberte levantado temprano hoy ya, eh, y venirnos a ver. Pero se nos viene algo en el programa. Que ¿Quién nos... se nos viene? No sé. ¿Quién lo dice esto? Te lo dice la Gaby y Manuel. hay noticias para celebrar... ...y otras no tanto... ...buenas no tan buenas nuevas... ...las noticias y curiosidades del momento... ...en EGRO... ...nos decía la calle Manuel... ...buenas y no tan buenas nuevas... ...las noticias del momento... ...en EGRO... ...con la... ¿cómo se podría decir esto... ...con la subsección... ...la noticia Beatle de la semana... <risa> ...a veces cansa esto de ser Beatle... ...confesó Paul McCartney... ...mira tú... Eh, este este loquito Tan eh, Yo creo mi, Como te comentaba En semana anterior Él es mi ¿Sí? Vito favorito ¿Sí? ¿Y por qué está chato De ser por eh, lo que Está dice chato él? Porque él dice Es que a veces Pienso que quisiera Volver a ser el niño Que era cuando crecía Cuando no tenía Una imagen Por la que dar la cara Ya a los 66 años Dando la cara Bueno un poquito menos Como a los lo... de, esos, de esos 66 años Como por lo menos Unos 50 Unos 45 Echando pelotas Así claro. Estoy en el ojo del público y la gente se entera de mis cosas, pero he vivido lo normal. Mucha gente me da, pasa por, su, por juicios y divorcios. Pero no sé si pasan por juicios tan costosos y pasan por Están divorcios pillados, con minas pues. tan regias. Sí, güey. Pues. No, la Germils, sí. muy perra. ¿Cómo puedes decir eso al aire, Perdón, muy. Desgraciada. Muy mala. No, perdón, no. Muy, muy mala de haber sido. Sí. Pero. Eh, no sé, ¿cachai? O sea. era linda ¿cachai? no sé si una niña tan linda se ha fijado en un viejo tamo. pero el asunto no es que era tan feo por Macarney tampoco ya. Macarney se aburre de hacer un, una figura pública ¿ya? a Muy la larga porque dice también me imagino que si fuera Bruce Springsteen también me cansaría de ser él el... ya ahora y si fuera Héctor Muñoz también me cansaría de ser Héctor no, Muñoz a no a lo conoce así que no es problema Ay. Sí, pues, sí. Pero a pesar de este cansancio Fíjate que confesó que todavía ama tocar frente a las audiencias Sí, sálvate nomás querido, el... Yo te quiero, sí. pero Va a ser un repertorio de éxitos pasados Porque sabe que los fans van a escuchar estas canciones memorables Sí, pues si le llenan estadio, arena en el mundo ¿Quién no va a querer hacer eso? ¿Ah? Claro, toda la plata yo creo ¿Quién no va a querer girar por el mundo? ¿Campo? Me iré a girar por ah. el mundo Y la siguiente noticia que teníamos ya adelantada es que, ¿sabía usted que el rojo argentino es fascista? Insisto, yo creo que es más fascista decir que es fascista. ¿Sí? Ay, y, y admitirlo con la misma fuerza y poder que, que lo hizo eh, Guy Galde de Caramelo Santo en el diario eh, Los Andes de Mendoza. El rock argentino es muy fascista Tiene muy poca integración con la cumbia Pero dilo, folclor. oye, pero, pero, pero dilo en tono argentino, no, che No, no te en argentino Decímelo en tono argentino, please Entonces decilo No, decilo, decilo, vos El rock argentino es muy fascista Tiene muy poca integración con la cumbia o el folclore Que están totalmente marginados Hoy sepan que la Argentina es el folclore Pero el atrevido no el tradicional, es el que se vende en las radios. Como Marcelina Zaguate en Mendoza, eso es punk y tiene toda la identidad como artista. Eso es lo que dice él. Como por ejemplo, barrio. y dentro de las otras cosas que, que él dice, por ejemplo, dice que el rock se transformó en un negocio y que a la larga fue conveniente ponerle una bandera y decir rock nacional, ¿cachai? Por ejemplo, eso puede relacionarse mucho con lo que pasó con la radio, con la mega, que era como un proyecto así como muy, así como violita, como Radio 1, ¿cachai? Y que se convirtió en un éxito comercial de proporciones Aquí es algo interesante, ¿sabes por cree que es fascista? ¿Por qué? Porque si no tiene la lengua bordada de los Stones O la polera de los redondos, no es rock Ah, o sea que lo lleva por un tema más mercantilista que otra cosa Al público le vende lo que quiera El tipo que escucha los Rolling Stones le dice Loco, comprate el iPhone que viene con dos temas nuevos de mi Jagger Y el tipo ahí se lo compra y no discute nada No quiero subestimar a la gente, ahora es muy ignorante. Te clavan en un celular tres temas los Kyrax y pagan una fortuna. O sea, se está quejando más que nada del, de la mercantilización del rock allá. Claro, y que hizo otra cosa muy chora. La palabra rock ya no tiene significado. No necesitamos más con esa palabra. Walt Disney ahora hace películas de rock. El público argentino le dio el rock como el folclore. Veía Remera de lo redondo y dijo eso es rock. <risa> Ay, ay, pero igual tiene algo que uno puede debatir respecto. Oye, pues yo te digo, ser tan absolutista en su visión, eh, porque onda el alargue del rock argentino no se limita solo a los redondos, no se limita solo a la renga, porque habla también de la renga y entonces co como que todo eso lo toma como un símbolo de mercantilización y tú más que nadie sabes que por lo menos en el caso de la renga no es, o sea, han ganado plata, sí, se construyeron un estudio propio. Pero eso no implica que sean fascistas ni mucho menos. No, pues, no, no, no, pero todas estas cosas de localismo o simbolismo igual eh van un poco en, en, van un poco mermando lo que Argentina lo van haciendo con demasiado visual, demasiado como de, de barra puede ser. Y eso está es pintoresco. Yo, pintoresco, yo creo que es pintoresco, ¿sí? pero eso, de de que sea pintoresco a llevarlo y decirle fascista, yo creo que hay un No, bueno, un buenos kilómetros de diferencia. Como que se fue un poco lejos este tipo, ¿cierto? Como que se fue en la ola. Sí. Sí. Sí, <risa> sí. O sea, me imagino que el tipo odia a los Iron Maiden, ¿no? no los odia. Así, como con fervor. Sí, y la verdad que el que no los odia es. Es la, la María Luz, que para ti va esta canción, como te que decía ella anteriormente. La pidió. Y te voy a contar que, cuál es mi relación con The Trucker. Ya, pero da, dame un segundito. A todo esto, cualquier persona que quiera escuchar su canción en EkRaw nos puede escribir a Ek.Raw.itú.com. Arroba gmail.com O dejarnos un mensaje en nuestro eh, mural de Facebook Perfecto. Buscándonos Entonces, con e-ro Ya pues Escuchamos Iron Maiden la, la, Porque no sé qué y la cuestión y da, da, da Tiempo, escuchamos a Iron Maiden Me está rotando el Héctor Aquí en Ya pues hmm. Hmm. Con Ekro, esto era Iron Maiden con The Trooper. Y cuéntame tu relación con The Trooper. Esta es la, cortina que, que, la cortina que pusieron para la presentación de la este rock, el programa que yo tuve durante dos años y medio en Radio UC. Egocéntrico, la la la la la, egocéntrico, la, la la Ego la la, egocéntrico, la la la Tengo que confesar la, que la, la, la. terminé odiando absolutamente esta canción. Ay, no, pero la que no lo odia es la Luz María. Saludos para ti nuevamente. Nos no, no viene a sacar fotos y, y yo me sentí bastante. Bien, porque me gusta la foto. Sigamos con rock de estadios y demás, ¿no? Porque es el tema de la semana. Es el tema de la semana. Se ha discutido en los medios. Se ha discutido. Se ha peleado. Se han enfrentado dos mundos nuevamente. ¿En torno a qué? En torno al rock. En torno al Estadio Nacional. Estadio Nacional... que no va a poder ser usado para ningún evento que no sea deportivo en el restaurante? Pucha, ¿o? Oh. Ninguno Explícame la situación La situación o, es O esta. te la explico yo, porque yo también tuve que escribirla, describir esta situación para Pánico.cer el mismo día que se suscitó Ya yeah. ¿Tenemos eh, una cachipún? ¿Quién okay. explica qué? Cachipún Cachipún Cachipún yeah. Cachipún ¡Ah! Estoy empatando Chucha Ya <risa> yeah. Pegano, Elector. Yo parto, yo parto explicando y tú. No, pues explícame. Yeah. Yo soy tonta ahora. Tú, yeah. yo, yo, tú eres el inteligente y yo soy la tonta. Ahora. Oye, tú sabes que el Nacional tiene una capacidad de 50.000 personas por lo menos, ¿cierto? Ah, sí. Ah, ya. Yeah. Eh, confeccionó su show internacional para estadios. Ah, ya. Yeah. Yeah. Y el Estadio Nacional no lo querían pasar. Ah, o sea, hace en algunos serio? días? Se dice, ¡No sabía! Se dice, empezó, a fijar su, empezó a fijar sus fechas y Chile Deporte mandó una carta a la productora que está en entonces cuando vale para cualquiera que quiera organizar eh, eventos masivos que él, Estadio no Sean no se va a poder ocupar por el resto del año para eventos que no sean deportivos ya que se destina para algunos juegos que se van a hacer ahí uh -huh. y también para re repararlo o restaurarlo ¿Cierto? Para variar pipitipi Exactamente, así que nos quedamos ¿sí, en ese lugar para poder tener shows masivos. Los shows masivos que quieran venir a Chile tener de optar por el club hípico u otras partes. Pero en particular con el CDC, como estaba pensado, los tipos no están bien con algún otro lugar. Se van a ir a otra parte, no. Claro, de hecho, eh, según la fecha que están manejando actualmente, eh, deja la fecha de Chile y se van a hacer una fecha en Lima. En Lima o en Brasil. Otra fecha en Brasil, porque ya tenían una. Claro. Agregan sí. otra fecha en Brasil. Claro, lo que lo que nos dificulta en muchos aspectos. Primero, si nos vamos a, a la parte como derecho ciudadano que uno debe tener, si tú empiezas a revisar los papeles fuertes, te das cuenta que la fundación, como lo explicaba al principio del programa, la fundación del proyecto Estadio Nacional, en el gobierno de, de Alessandri, dice claramente. de que el objetivo del, del centro eh, de, del estadio nacional a la larga va a ser con fines deportivos y recreativos y en este sentido va a ser tanto para eventos, grandes eventos deportivos como culturales, así es, eso lo dice, busque los documentos, infórmese señora señor, si usted es lo suficientemente cerradito de cabeza para pensar que un eh, estadio de que un estadio sirve solamente para fútbol, significa que usted no ha visto DVDs en su vida, que usted no le gusta la música, no sé. Porque si usted se pone a mirar eh, grandes eventos de... Por ejemplo, uno de los mejores DVDs de, de grabación en vivo que se ha hecho, que es The Wall, la, el, el concierto de The Wall, que fue que fue que se hizo un par de veces nomás. Sí. Porque el aparataje técnico era impresionante. No se hizo en, en un club hípico, no se hizo en una explanada, se hizo en un estadio. Sí. Los estadios... De hecho, vámonos a uno de los grandes, el, creo que uno de los conciertos más grandes que hizo The Beatles. ¿Dónde lo hizo? En un estadio. En un estadio sí. Pero la suerte es que no, pero, el pero, Independiente de estadio no eh, Todavía no hemos considerado, considerado otros lugares O sea, no tenemos nada para, para ofrecer nada. Claro, porque si nos vamos a, a distintas cosas, espacio riesgo Muy lejos, muy caro, se escucha mal Clu hípico, acceso a, Muy al lote, no está acostumbrado eh, Los accesos son terribles para irse Como para llegar El monumental creo que es muy chico Es muy chico y no se puede usar por un tema técnico De, de acondicionamiento Ya, yeah, el bicentenario de las Rodríguez, muy lejos Muy lejos y está muy cerca de las casitas Acuérdense del atado que pasó con Kiss Claro, no, fue notado No, sí. no o sea, fue notado previo Acuer ah, Acuérdate de esa nota de televisión Hombres pintados y con guitarras ah. Que tocan música yeah. honrando a la bestia ¿Dónde la vieron? Carlos a poquito, queda muy lejos y O sea, chico. O sea eh, queda lejos, eh, muy chico Y ya también lo cancelaron para estadio, ya no lo tenemos Oye, tampoco. los fanáticos se están moviendo de igual. Están sí. firmas, ¿verdad? De hecho, tu radio, Radio Futuro está eh, en su web, www.futuro.cl, está tratando de conseguir 50.000 firmas para que venga y se dice a Chile. Te Donde sea, como sea, sí. pero que vengan. Te el dato. Eh... ¿De cuántos llevamos, más o menos, el último cómputo? computo? Eh, ¿Ahora que estamos al aire? Más o menos. demás superado ampliamente los 10.000 ¡Ándale! ayer ¿no? claro para que vean que a la larga como lo hablamos en algún momento la, la audiencia de, del rock en Chile es bastante grande o sea acuérdate nomás con Iron Maiden que fueron 60.000 personas en el club y pico fue claro un atado para salir y todo el rollo se pide un poco a la gente que está involucrada a la gente que tiene eh, poder y condiciones para permitir que pasen estos conciertos que nos tomen en cuenta claro Sí. que no somos unos No Unos Nadies Unos Nadies, ¿cierto? Absolutamente Así que por lo mismo ahora Nos vamos a sublevar Y vamos a poner Música Seguimos con el power Aquí en el rock hey, si, de, si. Con Big Gun ¿Alguna preguntilla? Sí Esta es de la banda sonora Una película ¿De cuál? Acá En e Si dice esto era de la película El último gran héroe, Last Action Hero, en 93 con Arnold Schwarzenegger. Ah, esa película la dan siempre en el Mega. ¿Te has explicado? Sí. ¿Y nunca la he escuchado que sale Si y de repente cuando el tipo estaba en persecución de Augusto? ¡Ah, sí! Lo que escuchamos recién. Sí, sí, sí. Es como ya típica. Sí, que es como típico que en el Mega. Es como el Simpson de. Sí, porque este era un mono, ¿cierto? Este era un mono. Mono. O sea, ¿era un mono así como de acción? Sí, pero. ¿Y qué cabro chico? ¿O el cabro chico así No, se era una película. O que el loco se era No, la película. Ah, no, pero tenía el monito. Tenía Sí, que el, el, el, el cuento acá fantasioso era que, es el, que el, niño tico, sí, el mágico sí. y entraba él a la película. Sí, sí, sí, la vi un pedazo, sí me acuerdo. Es buena la película, en todo caso. Fue no, no. como el... <risa> <risa> fue como el Dolly. Sí. ya eh, bueno a la vuelta tenemos visita de reino una ida super loca con la suzuki y el donde cuando ya como ahí tenéis que ir a jugar un cigarro ¿no? cuando me corresponde ya ya, bueno. ya me estoy echando ya ya me estoy echando ya me enojo <risa> me enfurezco ya eh, volvemos ya chao nomás ah. Esta temporada, conéctate con tu estilo en Radio JGM. www.radiojgm.uchile.cl Para que estés al tanto de todas las noticias de la Universidad de Chile, no dejes de visitar el portal www.uchile.cl. Más de 10 facultades y 4 institutos haciendo noticias. estudiante egresado o titulado de la Universidad de Chile y estás en plena búsqueda de práctica, trabajo de medio tiempo o simplemente quieres ingresar al mundo laboral, entra a www.trabajouniversitario.cl e inscríbete en el sitio que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile habilitó para ti. Cine, música al aire libre, eso y mucho más puedes disfrutar de manera gratuita en la Corporación Cultural de Niño. Visita su nueva página y entérate de todos los panoramas en www.ccn.cl. Para que estés al tanto de las últimas tendencias y presentaciones de danza, teatro, música y artes visuales, no olvides visitar la página web de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Incorpora a tus favoritos el sitio www.artes.chile.cl Para escuchar y descargar tus contenidos favoritos, visita la nueva página de podcaster.cl. Ahí también podrás encontrar los capítulos de los programas de Radio Juan Gómez Millas. Ya lo sabes, ingresa a www.podcaster.cl, el mundo del podcast, en Chile. Desde el campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, Radio JGM está sonando. Nos vemos con mucho, mucho, mucho, mucho más de ECRO, aquí por Radio Juan Gómez Millas, www.radiojgm.chile.cl y también podcast podcaster.cl tiene la oportunidad para escucharnos y a tiempo, imagino que van a estar a tiempo en las dos media hora día o no ¿Aló? ¿Aló? Responda ¿Aló? Ya, yeah. eh, mejor vámonos con una canción. Vámonos con Kiss. Esto es rock and roll, Night. I Hoy te acordaste de algo, escuchando recién lo ganó la Rundle night aquí? ¡Sí! ¡Me acordé de uno de los mejores conciertos de mi vida! ¿Y fue en el estadio Vicente el otro día. Sí, con muchos fuegos artificiales y muchos papelitos de colores cayendo. Hoy se pues, nos viene una visita de terreno, ¿pero qué me presentaste? Gaby, te lo dice nuevamente. Gaby y Manuel. Chur, chur, chur, chur. Si no tienes las monedas, el tiempo o los permisos... ...o simplemente prefieres que otros nos envenenemos... ...para que disfrutes lo mejor de la agenda cultural de esta semana... ...aquí tienes el resultado. Ahora, visita, visita a terreno. terreno. Las críticas al más puro estilo, egg rock. Visita terreno, por fin apagamos la tele y salimos a ver un concierto. ¡Sí, salí a la calle! ¡Tiene luces! Sí. Y la noche, y, y frío. ¿no? Y hace mucho frío, más ¿Sí? frío que... Harto, hace mucho frío. Pero, eh, fue muy impresionante porque yo salí a la calle, anduve en metro, y, adivinen qué, venía caminando y de repente, así, venía caminando, y de repente veo un chinito. Que justamente tenía que ver con el chinito que yo había visto, había visto en las fotos. Vengo llegando... Y era Ramos Suzuki en persona. Está a punto de entrar al Teatro Normandí para dar un show extraño, por decirlo menos No sé, no creo que haya sido tan extraño. Bueno, para mí ahora fue. volviendo a a, a mí, eh, no eh, llegamos al al, al al teatro al, al teatro Normandí, al Cine Arte Normandí, y lo primero que vimos fue Damos Suzuki ahí fumándose lo que queda de un cigarro, así que. Y recibiendo saludos a sus fanáticos. Claro, y fue muy muy choro Después conversamos un rato Le preguntamos qué onda Chile Y qué onda su música y todo el rollo El tipo no haya, no haya podido recorrer mucho Porque llegó el jueves Cuando la tarde noche Se claro. carretear de inmediato con la gente De hecho cabeza? creo que como que lo, lo mandaron a, a carretear así heavy Sí, pues con la media resaca Sí Ay, Y había contado que a la gente con No lo había conocido antes en su vida Y que su único ensayo fue la prueba de sonido. Mira tú. Lo que me hizo bastante sentido después de show. No, no, no, ¿Sí? no, no, no, es que es que usted no, no cacha, vos mijo, usted, usted es pollo. ¿Por qué? Usted es pollo como no va a, a cachar cómo cómo funciona a la larga el el Avangar y el y el rock progresivo alemán. un como... rock progresivo alemán, sí. Sí. De la Can. Pero bueno, a la larga esas son sus bases Las bases de Suzuki ah, ¿sí? Y así es como termina funcionando todo su, su proyecto actual Que a la larga es dar show inigualables Lo en el idioma de No, dar show inigualables, ¿cachai? En donde vaya Porque a la larga lo que se pone a hacer es improvisar con la gente que está, está tocando. tocando Y con la gente que está viéndolo también Claro, porque al final lo que pasó fue mucho. Primero se pegó una jam de 40 minutos el viejo gritando. Gritando arroz constantemente. Lo que más te lo escuchar era rice. Todos tenían rice. Claro. no sabe rice es arroz. Ay, si juráis que nuestra audiencia es tonta, Héctor Muñoz, por favor. No. No. Ya. Y, ¿Cómo le estaba diciendo? se fue la Eh... Eh, ¿Cómo se llama esto? Después eh, terminamos la, la sesión Así como una jam de 40 Una jam de 10 Y una jam de 5 Y finalmente todos terminamos el escenario tocando Y ahora... Sí, fue... No todos están un... tocando, sino que está, hay un ruido constante Claro, no, pero igual yo creo que... Pero fue interesante Se ¿eh? pegó pe pe un cierto... mencionaron rosa para Daniel Riveros, alias GP Que fue el que dirigió todo este caos Claro, o sea, no es que lo dirigió, sino que... No, yo creo que igual fue como un caos súper direccionado Es como un poco... O sea, no sé si hablamos de caos también, pero... O sea, lo mencionamos como caos con lo que pasó con... Con... Eh, ay, ¿cómo no se llama esta banda? Eh, Sonic Youth desde claro. que tenía un caos súper controlado Yo creo que aquí pasó lo mismo Puede haber sido por el mismo grado de avant-garde Claro Lo que no tiene nada de avant-garde es Sepultura Nos vamos ahora con Territory dedicado a nuestro querido Julius. Pedido Julius aquí en EcoBo. ¿no? Ra, ra, ra. Julius. pasada de cultura, que te lo llevan a Metallica en 99. Mira qué bonito Aquí habrá viene. ido Julio, saludos para ti, gracias por Ay, haber solicitado esta canción acá en Rock versión Power ah, se viene lo siguiente, Gaby y Manuel, adelante ustedes. Y usted, Rocío, fuera Siempre es importante la forma y el fondo, pero también los fondos. Aquí en te presentamos la cartelera más útil y conveniente del planeta. Dónde, cuándo y a cómo. No me fui. ¿Ah, se quedó acá? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo me iba a ir? ¿Por qué? A ver. Quería aprovecharte esa pobre mujer. no. Mira, vamos a hacer algo. Te voy a quedar acá para presentar eh, eh, la siguiente sección. Y en este turno, me gustaría que dialogaran, ¿ya? Bueno. Eh, espérate, hazla pasar, pues. Está como allá yeah. afuera, como haciendo monos, súper raro. Pero primero, bono, que, es pero primero raro. quiero escuchar lo que nos dice. No, se lo escuchamos. ¿Lo escuchamos? Uy, mira Mira lo que estoy pensando, no sabéis lo que estoy haciendo. No, no, no, no, ya. Y, ah, ya hazla, abre hazla la abajo. puerta. Ya, abre la puerta. Ábrela, po. Ya, ya. Hola ¿Hale? ¿Cómo estás? Bien en esto, estoy de cigarros Ay, no, no tengo cariño ¿Cómo estás con Rocío? ¿Cómo estás con cierto? Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, tú. Bien, no me así, soy mina, lo qué onda Como que tenés para los dos lados, qué onda Ay, ya, no sé qué es ay, ay, Ya, tome esto, Usted tiene que leer ¿Ya? Yo... Levo, ¿qué son los ahí? <risa> Ay, no es tan puro. Pero sí, igual, ¿cuál, ¿cuál es el pilar show que no, se nos viene en perfecto, No, no, no. No me voy. No, no, no. No tan puro molestando. Que es ahí, no va. Es ahí no va, ya. No es, no es problema. No tan puro molestando. Que venga a buscar. Ya. Pongamos nuestros asuntos. Vuelve Pedro a ver Pedro Aznar a Chile por enésima vez. Este gran músico argentino, amigo Charly García. ¿sí? Y una prolífica carrera solista que se presenta ¿dónde? Teatro Oriente, Pedro de Bandilla Norte, 099. ¿Cuándo? Jueves, 16 de junio, 21 horas. ¿Y a Entre 10 y 22 lucas más cargo por servicio. Rocío, está la ley de esto. Señor Faraón Matías Cena, de Hits y Hitsun Leones, eh, les cuento de qué se va a tratar esto. Señor Faraón es un bluesman uruguayo muy, muy clever que les recomiendo absolutamente. Y que vamos a tener nota en cero Esta semana También les cuento Matías Cera Ya hemos hablado de él eh, Prolífico songwriter chileno De la generación 2.0 y me encanta Y Hitsun Leones Que los Hitsun Leones Como que yo no los cacho mucho Víctor eh, una banda que hace Un, un rock bastante amable. Bastante simpaticón, simpaticón sí. Esto Oye Tu eh, Bichita eh, ¿Dónde va a ser? Avenida Suecia 0152 ¿Cuándo? Jueves 11 de junio 23 horas ¿Y a cuánto? 2.500 pesos La entrada Oye, ¿qué onda esta mina, loco? ¿Qué onda no con que sé. le falta el aire? No, ¿Qué, lo ¿Qué lo onda? No Me dijiste sé. que tenía ama, pero no, no es para tanto, po Tiene sí, no, asma, no, ¿no? Dios, Dios mío ¿Qué es Jimena Sariñana? Sariñana sí. Jimena Sariñana es la el último grito del rock eh, mexicano. Ya. Yeah. Es la niña que canta la pepe y papuzón con plagrina mocha. O sea, castígame, sé qué me importa? Ay <risa> Ah, ¿sí ¿te gustó cantar? Te sí. la sabes tú. Ah, yo me la sé, pero Roxy también se la sabe sí. Ay, castígame, sé que me importa. Oye, ¿dónde va a tocar Jimena Sariñana? Si eh, concéntrese. Ya, pues. ¿Dónde va a tocar el jibete Eso tiene otro precio. No, yo hago pero... lo que quiero que en este programa. No se va si no quieres leer esto. Ya me voy, chao. No, no se vaya. ¿Qué hacemos? Va? ¿Rocío no lee? No. A ver, prueba, Rocío, ¿cómo leíste? ¿Dónde? Cine Arte Normandí, Tarapacá, 1181. ¿Cuándo? Viernes 12 de junio, 21 horas. ¿A cómo? Entre 8 y 15 lucas, más cargos por servicio. Ya, es que regar a Rosy ¿no? porque... ¡Anda a buscarla vos! No estás indicando acá, de hecho como están cortando un poco porque no está. Anda a buscarla. Ya, voy a buscarla yo conmigo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Bret Anderson, este cantante ex líder de London Sweat, viene a Chile. Eh, Esto al contrario de, de lo que pasó con el loco de Pulp. Eh, este loco sí iba a cantar Javis no cantó nada de Pulp. Pero Bret Anderson, mira, a cantar todo de, de suerte. Ya, ya. Eh, Roxy, ¿dónde se presentó Bret Anderson? Teatro Copacán, San Diego, 8.50. ¿Cuándo? Viernes, 12 de junio, 21 horas. ¿Y a cómo? Entre 12 y 75 minutos. pesos más cargos por servicio. Está bastante ahora Bret Anderson, ¿eh? No sé, no sabes? No sé. Lo que no me imagino que no está tan caro lo de books porque ya son un tipo relativamente nuevo, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Yo no presentando. No sé, preguntáis a mí. No. ¿A qué le preguntáis? Ahí está <risa> yo. <risa> <risa> <risa> <risa> habla. ¿Dónde? Teatro Copolicán, San Diego, 850. ¿Cuándo? Sábado 13 de junio, 21 horas. ¿A cómo? Entre 13200 y 35200 la entrada. Escuchemos una de Cooks, ¿me parece? ¿Les parece? Ya. Yeah. Yeah. ¿Les parece? Ya. Yeah. Yeah. Este es Chaynón. ¿Yo me voy o no? No, quédate un poco. ¿A dónde? Aquí, no, ahí, ahí el frente. No, no puedo sentar contigo. No, ya no sé, va a sentar contigo. No, ya, no, no. No, no. No, no. the things that make you mine about your hair you need and care you look beautiful But you still read I must admit I don't believe in it But I see how you get sucked in Oh hey care you look beautiful all the time de Cooks con Shine on Y Rocío tuvo que salir, no sé qué, pasó, en el medio de la canción no de sé qué. Yo la vi como que se fue llorando. No no se, llorando. Sí. no, no se sigue llorando. No, no se llorando. No sé, yo la vi como, o era, o estás echando humo, no sé, era como tan extraño. Nos amigo. quedan, nos quedan dos ¿Por, qué, ¿Por qué no me pescó esto? No, la manito, no, no, no, no. Ya, ya. Ya. acá. No, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. No, No. Ya. No, no, no. ya. mejor Mucho. Sigamos con la cartelera Que se viene interesante Porque vuelve a presentarse Juntos en un mismo escenario Ángelo Pérez Y sus caladres errantes Con Padre Max y La Boca Te queda donde mismo ¿Dónde? La batuta Jorge Washington 52 ¿Cuándo? Viernes 12 Junio 23 horas ¿A cómo? 5 mil pesos con cover 3505 mil Perfecto, entonces ya tiene un panorama de la tuta el viernes. Y lo que va a hacer este sábado es Javier Barría. Y sí, Barría un, es un gran músico que respeto bastante. Chocale. Que tiene varios discos virtuales. Sí. Y físicos también, ¿no? Sí, si las venden todas afuera de sus conciertos y el líder? Perfecto. Entonces, ¿dónde lo, va, no ¿dónde, lo, ¿dónde lo vais a ver ahora? Sábado 13 de junio, 21 horas. ¿A cuándo? 5.000 pesos con el disco. Barato, 5.000 pesos con el disco en caro. Pero si tiene disco es bastante conveniente. Así que puede ir a ver a Javier Barría este sábado 13 de junio en la sala Master. Y a Rocio, te tiene que ir. Yo no quería ir a ver a la noche. ¿En la noche? porque qué? Que hoy día no tocaremos esta música que cancelada que o incluida ella. ¿Sí? Y tú me vas a llevar, yo tuve por mía y llevar por ahí. No. Por, ahí, por no. Américo expuso. No. no. A, hay ahí entrando a la Rocío ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando de, ¿De cosas que no, no tengo idea. No ¿Qué, ¿Qué hay en Américo Vespucio, Héctor? Unas casita casitas en Américo Vespucio? No lo sé ¿Cómo se llaman? No lo sé Héctor, ¿cómo se llaman? No tengo idea. Empieza con M y termina <ríe> con hotel <ríe> No te pongas nervioso ya, ya No te pongas nervioso Ya, vamos a la, a la otra canción, mejor será Presenta la tuya, estoy muy furiosa <ríe> Ya, despedimos a Roxy, que va saliendo ahora ¿Qué voy a despedir a esa <ríe> peuca? <ríe> Chao, Roxy, nos vemos la otra <ríe> semana Ay, sí, la, Nos vemos la otra semana, me vemos la... <ríe> ya No, despídese al micrófono, sí. le eché ¿le echaste? sí ¿por qué? peuca desgraciada ya tengo un tema los que te va a tranquilizar hogares, programas de radio no no no yo te va a tranquilizar este te tema te indignas es que 2022 me... de Palma que <ríe> se me agarró Te relajaste escuchando esta canción o no? Ah, <risa> era Marcos no, Estamos cerrando el programa de Rock de esta semana. Estamos ¿Ah? muy entretenido. ¿Qué qué qué qué qué qué qué, qué, qué, qué? Que se cerró. Ah. El Programa número 6 llegando a su fin. La pasó. Y era cabeza. qué pasó. Ya entonces yo voy a hacer los recordatorios, ¿te parece? Ya. Puede usted buscarnos en Facebook, se puede hacer fan Y puede agregarse al grupo para recibir todas nuestras actualizaciones También, también puede escribirnos a .com. No te quedes dormida por favor Y escucharnos cuantas veces que en este capítulo En podcast.cl buscando Y Imagino que debe estar actu actualizado Ay se quedó dormida Y justo íbamos de una canción media de cuna Que está sonando ahora It's Sunday Morning con la Velvet Underground Y vamos a ver este buenas noches, Rússio Chao Chao Sunday Morning It's just a restless feeling Side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you. Call. it's nothing at all, Sunday morning. analiza Ekro. reencuentra de con Héctor y Rocío la próxima semana por las ondas de Radio Juan Gómez Millas